Buenos días, buenas tardes, buenas noches estamos en el aire de hora libre como todas las semanas con la posibilidad de encontrarnos de reunirnos y desde aquí ese encuentro llevarlo a todas las latitudes que nos permite el Foro Argentino de Radios Comunitarios durante este año sí y como lo venimos haciendo desde el año 2006, así que con muchísima alegría hoy tenemos la suerte sí de poder compartir este programa con muchos chicos y chicas, veo que hay varias chicas que están ahí afuera esperando hay un par de muchachos también, son alumnos estudiantes de la escuela número 21 distrito escolar 17 de la escuela rompe hielo general San Martín que nos visitan y hoy se presentan de esta forma nombre y apellido por favor Nazareno Suárez Nazareno bienvenido compañero a Adrián Estazo Adrián bienvenido Joaquín Calegari Calegari muy bien también bienvenido compañerita Yael Milagro Marquettelli Fra Bien me encantó ¿En qué barrio eras? ¿Te acuerdas ahora? Villa del Parque Villa del Parque Mauro Vidal Mauro Vidal Todos ellos son estudiantes, ¿sí?, de la escuela primaria. ¿En qué año están? ¿En qué grado? Sexto. Sexto, Sexto grado. ¿Y con qué maestra trabajaron? Con la... la señora Claudia. La señora Claudia. ¿Tiene apellido? La sí, Claudia. Blanc. Blanc. Claudia Blanc. Con ellas han, han trabajado. ¿Y qué han, traba qué han trabajado? Cuéntalo. Eh, trabajamos, en Naturales, trabajamos eh. sobre... Sobre el agua. Sobre, la... sobre el agua. Y lo trabajaron en una materia que fue Naturales. Sí, sí. ¿Sí? Aparte hubo alguien más que trabajó con ustedes La profesora Débora Que es profesora de... De lengua y... Y sociales Ah, o sea que trabajaban en proyecto proyectos ¿sí? Después vamos a hablar con la profe para que nos cuente Cómo se organizó ese trabajo Pero ahora vamos a hablar del agua Del agua y la vida me contaron a mí sí Así que ahí queda medio hecha la promesa para la gente Vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver con eso ¿Hicieron algún trabajo grabado? Solamente elegimos hicimos en... En la casa Fuimos a la casa de nuestros compañeros y nos reunimos y también a veces hacíamos mezclas en, en el aula Ah, ¿y cómo es eso hacer mezclas en el aula? Explícame, explícame vos eh, No, pero la mezcla no tiene que ver con el agua ¿Pero qué era? Pero, ¿Porque estaban haciendo...? No, eso que tiene que ver con las mezclas, pero lo que hicimos del agua, sobre que hicimos lo que tenía que ver que el agua eh, vimos, Hicimos una experiencia que teníamos que poner en un bol agua, un vaso en el medio y ponerle papel film y poner una moneda que quede en el medio del vaso, arriba del papel film. ¿Y qué pasó? Y después eh, el papel film se empezaba a levantar y donde estaba la moneda, que todo para para el lado de la moneda. Y después eh empezar empezar a hervir y como en el papel film quedaba agua, quedaba vapor Ajá. y ese vapor iba eh, como que caían gotitas y a veces entraba en el agua y que entraba en el vaso y quedaba poquitita agua en el vaso y, wow y... hicieron un, todo un proceso de condensación de agua mirá y saben parecido a qué proceso se parece ese a, a algo que pasa en la naturaleza eh, la potabilización claro es la lluvia el proceso de la lluvia muy bien, es muy interesante cuando hicieron eso eh, empezamos <risa> creo que el mes pasado no sé cuando Hace un montón ¿Sí? <risa> Hace como un montón de tiempo Está bien, lo que pasa es que se vive con mucha intensidad Esto, ¿sí? A la presentación entonces de ustedes, chicos Son estudiantes de la Escuela Rompehielo General San Martín, estuvieron trabajando sobre el agua Ahí nos contaba uno de los chicos ¿sí? Ellos son estudiantes de sexto grado esto tiene que ver con una experiencia Bien de proyecto, bien de taller Y donde aparte hay parte de laboratorio ahí está, está bien interesante eso ¿sí? eh, La señorita Claudia Blanc Es la maestra que estuvo a cargo del área de naturales Sí, la tenemos a Eva González García por el programa REC, Red Escuela y Comunicación. Hoy en la operación técnica tenemos aquí trabajando al TUCU, José Tape Garzón, así le decimos nosotros, porque es tucumano. Sí, y está la coordinación de piso ayudándonos también Néstor Cortés. Eh, vemos que hay más eh, chicos, así que les voy a pedir a ustedes que eh, me empiecen a contar un poco que tenemos acerca del agua y algunas curiosidades, que es que trabajaron. ¿Quiénes las trabajaron eso? Con la profe Eva y... Luciana empezamos a investigar, nadaban libros, que, cosas donde aparecía todo recurso del agua. Empezaron a escribir, a investigar, sí. a indagar. La, la maestra es Luciana Chaparro, ¿no? Sí no la presentamos, yo no la presenté antes, así que la vamos a nombrar de vuelta. Est trabajamos con el apoyo de la pasante, me dicen, es una practicante del programa eh, del Istr, Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación y es Luciana Chaparro. Con ella trabajaron entonces también algunas cuestiones que tenían que ver con la investigación, así que es parte de la preproducción y la producción de este programa. ¿Quiénes fueron los que trabajaron en esto? Todo el grupo, algunos nombre, pues háblame al micrófono. Eh, todo el grupo del grupo sí. conformado por los que están acá eh si sí, eh, no se sé, nos contamos en grupo y lo hacíamos así porque no había mucho para acá, uno para acá uno se acuerdan alguna alguna curiosidad o algo alguno de los otros chicos que no viene hablando tanto alguna cosa curiosa del agua que el agua es sin color esa es una cosa importante una vez es que si tiene color de hecho es porque o está podrida o tiene algún otro producto pero si no no tiene que tener Ningún tipo de color ¿Qué más? Tampoco el agua tiene olor Eso, es inolora ¿Sí? De hecho, si cuando tiene olores, también O está podrido, le pusieron algún perfume O tiene alguna cosa Está no, no sucia Claro, o está sucia, tal cual Y no tiene gusto también. No tiene gusto De hecho, por eso es que cuando uno ¿Vieron cuando uno está medio enfermo? Porque a a uno le cuesta tomar agua a veces Porque el gusto no está tan bueno Entonces ahí una gotita de limón Algo que ayude a romper con ese no gusto ¿Sí? Vamos a escucharlo el trabajo, ¿les parece? Ustedes lo grabaron, ¿no? Sí sí Ellos son los estudiantes de la escuela número 21 distrito Cala 17, hielo General San Martín Sexto grado, trabajaron sobre el agua, el agua y la vida Y nosotros escuchamos algunas curiosidades es Curiosidades sobre el agua el agua es responsable de que todos los tejidos desarrollen sus funciones y capacidades de manera efectiva Y si comparamos al ser humano con otros seres vivos y vegetales Nosotros, los seres humanos, tenemos un 75% de agua La manzana, un 80% Las semillas de legumbres, 10% El caracol, 85% Y la medusa, el 98% a pesar que el 70% del planeta está cubierto de agua, la mayoría no se puede consumir. Desalinizar el agua de mar es muy costoso. Para potabilizar el agua tiene que pasar por un sitio llamado planta potabilizadora. ¿See ¿Sí the timing? Mi nombre es Franca. Mi nombre es Luna. Las dos somos... De la escuela. Tropellelos. La... Número 21, General San Martín. Hora libre. La comunicación hace escuelas. Continuamos en el aire de Hora Libre nosotros aquí con los chicos de este sexto grado sí de la Escuela Rompehielos. Eh, chicos, por lo general nos pasa... ¿Ustedes conocían de la existencia de este programa? No, todavía no. No, no lo habían bajado y no lo habían escuchado nunca. No. Bueno, lo pueden bajar por internet, ¿sí? nos pueden mandar saludos, hay varias cosas que se pueden hacer. Vamos a pasarle eso a la gente que nos está escuchando ahora, así sabe también cómo se comunica con nosotros. le recomendamos que si quieren contar contarse con nosotros le pueden le pueden hacer el sitio web www.programared.com.ar. Si no quieren escribir desde las diferentes provincias y poblaciones que nos escuchan, pueden enviar mails o correo electrónico. hora Libre, libre@programared.com.ar. En Facebook nos buscan como programa red Todo junto. Allí en Facebook van a poder tomar seguramente alguna que otra fotografía, va a haber algún que otro video de ustedes. Aparte del programa, algún fragmento y seguramente siempre respondemos preguntas, los cuestionamientos y algunos comentarios o algunos me gustan, ¿sí? Yo sé que los chicos en día que día no usan Facebook, es más para la gente más grande porque eh, nosotros trabajamos mucho con las escuelas secundarias, ¿sí? Pero está bueno si alguno quiere, en algún momento, le quiere contar a papá, mamá, algún tío, alguna tía. Le dice mira, podés buscar el Programa Rey Todo Junto y ahí nos vas a encontrar. Tenemos otras vías de comunicaciones. ¿Cuáles son? Y si desean repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en el sitio de Parco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.parco.org.ar Ahí les cuento, a ver. Es gratis el programa Se puede bajar en cualquier radio Esa gente que a veces Empieza con algún emprendimiento radial Y no tiene para producir Muchos programas Este programa lo puede bajar Gratuitamente Siempre y cuando Nomás nos avise eh, Para que lo podamos saludar Porque para nosotros Es muy importante También conocer A qué lugares llegamos A qué pueblos A dónde tenemos radioescuchas Así que bueno vamos a mandarle saludo algunos de los que nos escuchan y que sabemos que todas las semanas nos repiten así que aprovechamos este espacio para poder saludar a todas las radios emisoras fm educativa eh, 92.3 río Gallego santa Cruz fm la nueva formosa capital fm la posta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 chipoleti río negro a todas ellas les mandamos un fuerte abrazo, gracias chicos por ayudarme casi siempre estoy solo en la locución así que hoy está buenísimo, si sí, también que ustedes me puedan ayudar, ven que hay mucha gente también que nos escucha yo les quiero preguntar algo, ¿cómo trabajaron ustedes en el aula? porque eh, piensen que hay maestras, maestros, profesores en, en diferentes provincias ¿Sí? ¿cómo se acuerdan ustedes que fue el laburo? Empezaron, por ahí me dijeron Estuvimos buscando el libro Pero qué otras cosas hicieron para llegar a estas conclusiones Y tener estas grabaciones Donde se grabó, cuando, como Se grabó en el aula eh, Cuando tenía la, la profe y, ne, y nosotros teníamos que, no sé Hacer un shingle que tenga que ver con el agua Y nosotros lo teníamos que sacar De una propaganda Ah, tenían que buscar el formato Tenían que buscar un ritmo De una propaganda Pero la tengo que relacionar con el agua Mirá Está bueno eso, ¿eh? Trabajaron mucho entonces Hacieron jingles Estuvieron investigando Estuvieron leyendo Sí ¿Qué cosas encontraron en Internet? ¿Hubo algo que les haya llamado la atención? En los libros En la biblioteca ¿Dónde fue que buscaron información En la compu ¿En la computadora? ¿Ustedes tienen las computadoras de Sarmiento? Sí ¿Y tienen conexión a Internet? Sí ¿Y ahí dónde buscaban? ¿En cualquier lugar? ¿En, ¿en qué sitios? En Google Ah, Google Sí bien. bien, bien, bien, bien Bueno, a ver, vamos a escuchar un tema musical ¿Sí? Sí me quiere contar usted cómo se llama el tema musical? Así que Google. pídale, pídale, pídale el micrófono porque ya no la vamos a escuchar Curiosidad de Romay Bien, ese es el tema que me va preparando Ahora quiero nombre y apellido de cada uno de los miembros de este primer equipo Názar Suárez, Joaquín Calegari, Adrián Estazo, Mauro Vidal, Mía, Aile Milagros, Marquetera y Todos ellos fueron parte del primer equipo de este primer bloque del programa de radio. Nosotros vamos a continuar ahora en el aire, después de escuchar Curiosidades de Rombay. Sí. Bien, nosotros hacemos así, un poquito de música, relajamos. Chicos, muchísimas gracias por estar acá, después continuamos con el Bien. programa. Hora Libre suena, un poquito de música y ya volvemos. Bien. La cordura por la tentación. Tengo curiosidad saber cómo es que tú besas, desvío que arrancamos en verano, aquel vestido apretado. Y discutirlo a veces pierde la cordura por la tentación. Vemos la noche, las olas los dos No hay tercer amigo, dejemos por hoy Las cuentas pendientes, no quiero dejar No perdemos nada con solo probar Te lo digo de antemano, no me importa el que dirán Cuando se puede, se puede y cuando no escondidas Vengo Curiosidad es saber cómo es que tú besas de seguir lo que arrancamos en verano aquel vestido apretado y desistirlo a veces perder la cordura por la tentación tengo curiosidad es saber cómo es que tú besas de seguir lo que arrancamos en verano el despir apretat i discutir-lo a besos per de la cordura per la tentació Continuamos en el aire De hora libre Recién escuchamos Rombay Así se llama, ¿no? Sí. Sí. sí Yo no lo conocía ¿Me soy sincero? ¿Qué música es? ¿Qué la eligió? No sé eh. ¿No eh. Fátima Una, una compañera. compañera Una compañera Fátima Una compañera ¿Son argentinos? Sí, sí. No, sé. no. no No son uruguayos Ah De ah. bueno, acá nomás De <ríe> sí. una provincia De una provincia no, no, no quiero sumar la confusión Son uruguayos, es otro país Sí, no, no no los conozco, en serio Pero me pareció divertida la canción Pero como no lo conocía, les preguntaba Chicos, a ver eh, Hemos cambiado de bloque Siguen siendo los estudiantes del sexto grado De la Rompehielos Del General San Martín Ahora lo que quiero es que me cuenten el nombre y apellido De cada uno de ustedes Así se presentan los reconocen en sus hogares y demás Pedro Ruiz Pedro Ruiz, bienvenido Guadalupe Cornejo Guadalupe Melina Cornejo Melina Luna Darch no? Juliana Zunia Milius Franca Di Primio Iván Julkovich Bien, todos alumnos de sexto grado de la escuela 21 distrito escolar 17 Bien, antes hablamos un poco acerca del agua y la vida Y con ustedes queríamos empezar a hablar también de algunos spots que estuvieron haciendo, ¿no? Sí, sí ¿Quiénes sí. hicieron spots acá? Yo, pero... Hicimos Ah, hicimos sí, sí, Gingles Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue el trabajo de realizar los shingles? ¿A quién me cuenta más o menos cómo uh, se realizaron? Un día Eva y Luciana nos una tarea que era hacer un shingle, una dramatización, un texto sobre el tema del agua Ah, y hay compañeros que hicieron otras cosas, digamos sí. Sí. Ah, vamos a presentar parte de los trabajos, no todos hechos solo por ustedes, sino por todo el curso Ajá. Sí. Ah, sí. ahora sí, sí, sí, sí, sí ¿Qué es Viva Silvestre? ¿Qué, es, qué se acuerda? Es acá. una fundación que tiene que ver con el agua y la vida de los seres vivos vida de los seres vivos, de cu con cuidar el agua. Sí, claro. Porque también perjudicaría a los seres vivos. Sí. Después tenemos otro de acuamar, limpieza del sí. Riachuelo. Ese, sí. De otro. Ese es otro grupo. Yo, yo de... lo hice con unas compañeras de la escuela. Sobre el Riachuelo. ¿Ustedes conocían esta, estas organizaciones y demás? Yo, eh, no, yo, no, yo no, la conocí este año por un trabajo que hicimos con Claudia. ¿Cierto? Sí. Con aseño. Sí. Con Sí, ese trabajo lo hicimos con Claudia sí. <risa> sí. ¿Qué hicieron? No, no, no, pero cuéntenme ¿Dónde mm. buscaron información? ¿Dónde grabaron? ¿Qué, cómo, mm. ¿Cómo fue? En realidad era un, una actividad Que teníamos que hacer en el libro Teníamos que leer un capítulo Y al final de la página había distintas actividades Y teníamos que hacerlas cuáles eran esas actividades? Sí. Había alguna una experiencia Otras para investigar en internet o en libros Y otras con lo que habíamos estudiado Ah, de ahí donde salen esas experiencias Como la de la moneda Sí, sí. sí. esa sí. hicimos Ah, mirá que bueno, está bien ¿Todos hicieron juntos esa experiencia con el...? No, no nos no, separamos no, en grupos, grupos. Ah, cada uno iba probando cómo le salía claro. ¿Y a todos sí. le salió? ¿Todos condensaron agua? Sí Sí, sí. sí. sí. sí. sí. sí. Bueno, vamos a escuchar el primero de los spots. ¿Les parece? Dale, ¿Sí? dale. Después me lo comenta En el caso si de algunos compañeros, vemos ahí que okay. no nos hicieron. ¿Sí? Son spots institucionales. Yo en un momento les digo, también quiero que... Eh, le vamos a un segundo a la señora y quiero que nos cuente cuál fue el criterio pedagógico y cómo se armaron algunas cosas de estas porque resulta que hay un montón de profesores y maestros que también nos escuchan en todo el país así que ahora escuchamos el primer spot realizado por alumnos de la escuela número 21 de la escuela número 17 General San Martín Agüita ah, No desperdicies Soy gratuita, cuídala, en el planeta no habrá más. si no la cuidas, si no la cuidas ya. Te recomendamos formas para evitar el derroche de agua. Cambiar más cueritos e instalar canillas monocomando que no gotean. Reemplazar la manguera por un balde para el lavado de veredas y patios y autos. No utilizar el inodoro como papelero o basurero. No dejar correr el agua de las canillas inútilmente. Este mensaje te lo damos a través del programa educativo de AISA, Vida Líquida. Visita nuestra página web www.aysa.com. Hora libre desde las escuelas... ...por el derecho a la comunicación. Bien, ahí escuchamos un trabajo... ...bien interesante. Che, una cosa, a ver... Eh, ...¿alguien puede contar qué es AISA? AISA eh, es el que se ocupa... ...de que el agua... Es una con, es, ella, que, llegue, sí. ...que hace que llegue el agua a nuestras casas. Sí. Bien, es la que hace posible... ...que nosotros tengamos agua en las casas. Sí. Eh, está, está en toda la capital federal... ¿Sí? Sí, sí, sí. Es la, como la lo que eran antes Aguas Argentinas No sé si sí, existía sí, sí. ahora en algún del país Ya no, ¿no? ¿no? no. Es, es la proveedora, digamos, de agua potable uh -huh. Por medio de caños sí Y también creo que de algunos desagües Creo que es la encargada de algunos desagües Yo no sé bien cómo funciona Pero hay una cuestión ahí de empezar a ayudarnos En la educación acerca del agua no ¿Descubrieron algo cuando hicieron este trabajo? ¿O ya sabían todo de esto de acerca del agua? No, no sabíamos nada no, algunas, bueno. algunas cosas lo sabíamos, pero sí. otras no Por ejemplo, eh, a CUMAR nos enteramos gracias a las páginas del libro de, de Ciencias Naturales Sobre el agua, pero sobre AISA ya nos ha, ya, ya sabíamos desde cuarto grado ah, Porque mirá. fuimos en una excursión, fuimos a a, esa, a, la, a la empresa Claro, fueron a la capa potabilizadora Sí es lindo para decir así planta potabilizadora es como difícil de decir ¿díganlo? planta potabilizadora planta potabilizadora planta potabilizadora es medio como... <ríe> Me como trabalengua planta pero... potabilizadora muy bien esa. Okay. ¿qué te salió? es medio difícil es difícil es, es un trabalegua, sigue como un <risa> trabalegua. díganlo Digan, 5 veces van bueno, a ver planta potabilizadora planta, planta, planta, planta potabilizadora, planta potabilizadora, planta potabilizadora, planta pues rey, güey. Planta potabilizadora. Viena, ¿sí? muy bien. Son ejercicios, a ver Uno se puede divertir un poco Pero aparte sí. por ahí va a aprendiendo algunas palabras sí. Señorita, es momento de que yo la llame Y le diga que se acerque al micrófono Que le prestes el micrófono número 3 a la señora Claudia ¿Sí? A quien le quiero preguntar ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Cómo se organizaron? Si esto está armado como proyecto anual En un mes ¿Se te ocurrió peregrinamente? ¿Cómo fue? <risa> eh, bueno, no Es un proyecto que se trabajó Desde prácticas del lenguaje uh -huh. Y con inglés Por una cuestión de tiempo eh, Se postergó eh, La parte de inglés que empieza en el día lunes Desde práctica del lenguaje Para trabajar la oralidad Y de ciencias naturales El agua, los cuidados La importancia De este recurso eh, La contaminación del riachuelo Hemos visto videos Porque muchos de los chicos No sabían de qué se trataba claro. Eh Bueno, y eso les permitió acercarse a una realidad que está tan cerca de nosotros que vivimos en Capital Federal. Te pregunto para otros docentes, ¿qué recursos tuvieron que usar para poder hacer el trabajo? O sea, me decís, vieron videos y qué otras cosas tuvieron que hacer como eh, para poder llegar a este producto final, ¿no? Eh, bueno, ellos comenzaron eh, con tareas de investigación, con una pregunta disparadora, ...qué eh, les parecía o por qué la agua era importante para nuestras vidas... ...a partir de eso este, surge la tarea de investigación... ...con un recurso muy valioso como el que disponemos... ...que son las computadoras... Mm. Eh, ...y bueno, y después con práctica de lenguaje, con inglés... ...y después el proyecto se acopla con lo que es radio. Y la idea esta de que empiezan a cantar jingles ahí con pistas y demás... Con, con radio, radio. <risa> Con radio, bien. Con radio. Sí, sí. Digo porque eso es bien del lenguaje radial Y es una de las cosas que más cuesta a veces Tener como las ideas de O hacemos un informe escrito Y cómo hacemos que ese informe escrito se transforme en algo radial Y acá está trabajado lo radial de un modo bien interesante Y muy divertido ¿Sí? ¿Les gustó cantar? Sí, sí, sí. Muy muy bueno. Y que para ellos esto es una novedad ah. Es una novedad Bueno, vamos a escuchar otro trabajo, ¿sí? Tenemos ahí un spot más, no sé si es músico o qué, o si es el de... sé que habla de vida silvestre en la Argentina, así que prestemos atención, lo disfrutamos y nosotros continuamos con más Hora Libre. El agua es un recurso natural, hay que cuidarla, es muy importante para la vida de los seres vivos, humanos, animales y plantas. Si quieres estar informado, visita nuestras oficinas en la ciudad de Buenos Aires, en Mar de Plata o en Misiones. timing? Si querés comunicarte con nosotros, visita info arroba vidasilvestre.org.ar Hora libre por Farco satelital www.farco.org.ar Perfecto. Ahí suena un trabajo que está muy bueno, che. Hay, hay de todo, hay canciones, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué me decís que no? no, no, no. <risa> <¿Qué>? <risa> a mí me gustó. Es muy pegadizo. Es más, me imagino gente sí, cantando esto en los recreos. Pero igual a, a las chicas que hicieron esto, no le ahora no ve que no les gustó sí, mucho. Porque sí, no, pero porque le habíamos dicho otra otro otra tipo canción. otro tipo de ritmo. Otro tipo de Pero de se ve que caso. se olvidó o oh, no pegaron bien la canción y, y se pusieron ritmo. otro ritmo que no era, sí, pero quedó bien. ¿Sí? Quedó lindo. Quedó bueno, a mí me gustó. Sí, está buenísimo. No sé qué ritmo habrán pensado ustedes A ver, pasa mucho con, con esto de la producción radial A veces uno se imagina una cosa Termina en la realización Produciendo algo Y para nosotros que no, lo estamos escuchando Por primera vez, a mí me parece está fantástico No tengo ni idea de qué otras pruebas hicieron Qué sí. otros ejercicios Si buscaron pistas, si hicieron batería en el fondo No tengo ni idea Lo que sé es que así como está, quedó joya sí. Me gustó, está sí. bueno Queda uno más. Tenemos uno más ahí que es de Acumar. Vamos a prestar atención, ¿sí? Lo van a comentar también a ver cómo suena. ¿Sí? Son los chicos de la escuela de Distrito Escolar 21, no, 21, Distrito Escolar 17. Ahí lo dije bien, ¿no? ¿Sí? sí. ¿Sí? Hablan de Kumar y ellos suenan así. Atomic matter is power. Turbines to speed. Uy, estas tres de vuelta juntas, ¿qué estarán tramando? Chicas, estás pensando, ¿se acuerdan cuando fuimos al riachuelo con mi tía? Sí, ¿se acuerdan? El agua estaba re sucia. ¿Eh? Sí, mal, parecía que les dieron una tonelada de basura. Claro, eso me tiene preocupada. ¿Qué cosa? La contaminación. ¿Contaminación? Sí, chicas, nunca pensaron en los animales que mueren por la contaminación del agua. ¡Ah! Uy, es cierto, no lo había pensado. Chicas, hay que hacer algo por los animales. Sí, ¿pero qué? ¿Qué les parece si investigamos sobre tema y vamos al ciber? Mientras tanto, en la de la ciudad. Y, chicas, ¿se encontraron algo? Ya nada. Pero, acá, acá hay algo. Escuchen. Sí. Muchos animales mueren por los desechos petroleros. Ese programa de radio sí que lo voy a escuchar. La misión de Acumar es recuperar la cuenca Matanza-Riachelo, generar resultados duraderos a través de la articulación de la política pública que promueva nuevas obras de infraestructuras, la limpieza y el mantenimiento del espacio público, el control de la condición ambiental y la actividad industrial. Eh, si querés contactarnos, búscanos por internet en www.acumar.gov.ar Seguinos por Facebook como Programa Rec. Excelente, che. A ver, acá... Hubo oh, lecturas, hubo efectos de sonido Hubo sí, música, mucho sí. hubo mucho trabajo sí. ¿Cuántos días grabaron esto? Uno ¿Todo en solo día? Uno ah, sí. ¿no? Sí. no, está muy bien conocido Nosotros pues, dos, dos clases Un día no, dos clases Dos clases, un un clases. Nos dieron la consigna pues, en uno Y, y lo escribimos lo... Bien A ver, cuéntame eh, ¿Cómo fue la situación de grabación? O sea, eh, no. un grabador La profesora no, o sea, no dijo ya, o sea, ya, y, y empezamos a cantar, y después ella le agregó la música y los efectos especiales. ¿sí? Que le dijimos que, eh, o sea, ella nos preguntó qué efectos especiales queríamos que pongamos, entonces... Le decíamos y los ponía ¿Ustedes los buscaron en internet? ¿Les decían más o menos lo que se acordaban de algún dibujito animal? O no, algo no, no ¿Ustedes eran más o menos alguna idea y ella después también la sí. ayuda a completar? Sí. No, ella no, también no nos lo recomendaba, algunos sí. sonidos Sí, no decía por ejemplo de un chorro de agua o algo Sí Quedó muy bueno, che. me gustó me gustó. Y aparte aprendieron que era Kumar Sí, sí se acuerdan Algunos se acuerdan hasta el guion Yo estuve escuchando por ahí Venían como medio siguiendo Te lo acordás de memoria, ¿no? Más o menos, porque yo lo hice con dos compañeras mías ah. Sí, pero faltaron Faltó ah. una, entonces la reemplazó Una Ah, bien Bueno, ahora tenemos que hacer un cambio de equipo Pero quiero que me presenten un tema que vamos a escuchar ahora? Dígame, compañero, por favor El tema musical Agüita de Ráfaga Nosotros después continuamos con más Hora Libre Huita sobre tu cuerpo al bailar, un veces espero a huita. Llega el momento de despedirse de este bloque Chicos, ¿quiénes hicieron este bloque? El nombre y apellido Pedro Ruiz Guadalupe Cornejo Melina Cornejo Luna Darch Juliana Zunino Milius Franca Di Primio Y Iván Hulkovich es és Llegamos en el aire ahora libre nosotros, ahora con cambio de equipo, ¿no? El último de los grupos. Primero se me presenta la gente que no salió al aire y después los que estamos desrepetidos. Así que, por favor, nombre y apellido. Gabriela Callejo. Sofía Diceo. Sofía Diceo. ¿Quién más no salió al aire? Nombre y apellido, por favor. Caterina Rossi. Caterina Rossi. ¿Todos ustedes, primera vez que salen al aire aquí? Sí. ¿Sí? ¿Habían hecho radio antes? No, no. No, así que primera vez en el aire de la vida. Sí. <ríe> Bien, y se están sumando de otros bloques para acompañarnos. ¿Nombre y apellido? Mía Aile Milagro Marquete Lifrada. Compañero. Adriel Estazo. Franca Di Primio. Bien, somos un equipo aquí entonces y estuvieron trabajando sobre la posibilidad de hacer una entrevista, ¿sí? Una entrevista que, por algunas cuestiones que vienen haciendo... A ver... Se tuvo que trabajar mucho y estamos en una situación muy particular. Época de elecciones, la gente no toda quiere salir al aire. Sí, pero el trabajo se hizo. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que prepararon? Eh, preparamos un par de preguntas para preguntarle a, la, a una chica del tren sanitario. El tren sanitario. ¿Qué sería el tren sanitario? Si yo te digo, estoy en primer grado, me hablaron del tren sanitario, no sé de qué se trata. ¿Qué es? <risa> um, un tren que ayuda, que va a diferentes partes del país y que ayuda a algunos chicos y personas que no, no sé, como que no tienen... ¿No tienen agua potable? No, sí, como que no tienen agua potable o algunas posibilidades... De conocer, en realidad, sí. cómo usar el agua, cómo potabilizarla. ¿Cómo se potabiliza el agua, saben ustedes? En, con, en, lo trabajamos con la señorita claudia que en el, el proyecto del agua, que primero va de una planta de potabilización, que el agua se toma del río, que es agua dulce, que se toma del río y pasa por todo un proceso de potabilización y después de todo el proceso va hacia la ciudad aparte ahí pasa algo porque en la río está con los pescados con la basura con la basura que tiran los seres humanos con barro, con tierra entonces tiene que ir a un lugar donde primero decante todo eso baje sí. después se filtra y a veces se le ponen algunos productos vieron que el agua a veces de los departamentos de las casas acá en Capital tiene como olor a cloro eh, también se puede potabilizar poniéndole dos gotitas de lavandina ¿sí? Sí. esperando un par de horas y después se puede tomar tranquilamente no un chorro de la bandina ¿eh? en un balde no, pero... no, no claro no va el vaso de la bandina porque ahí te va a dar una especie de antelocolitis importante bien estuvieron haciendo ahí preguntas había un proyecto que presentaba esta gente del Tres Sanitario y que tenía que ver con una licenciada que al final no quiso salir al aire ¿cuál fue la excusa que puso? ¿se acuerdan? la licenciada es Natalia Sico S-C-I-G-O dijo que estaba en campaña ¿Sí? que en este momento no podía salir al aire ¿Sí? eh, entonces no nos pudo dar la entrevista pero ustedes sí hicieron las preguntas ¿de qué se trataban las preguntas que le iban a hacer? Eh, sobre su trabajo sí. sobre eh, en qué se inspiró para hacer una como para ayudar en el tren sanitario y, y algunas otras eh, acá yo tengo un par que si quieren se las leo Dale. que la primera es en eh, Qué movimiento te lleva a ser a hacer asistencias so, asistencias sociales. Bien, ¿por qué eres asistente social, digamos un sí. trabajador social? En la segunda es, ¿hace cuánto te dedicas cuánto te dedicas a este trabajo? Y la tercera es ¿Cómo es un viaje en el tren sanitario? Al micrófono, porque no te escuché. ¿Cómo es un viaje al tren sanitario? Bien, cosas que eran interesante que nos cuenten en primera persona, porque uno sabe que el, el tren va por diferentes lugares del país, se mueve por diferentes territorios, y uno sabe que hay pueblos, ciudades, a veces están pueblos alejados, pueblos parajes, y cada una de estas situaciones seguramente... Eh, que pasan por diferentes geografías por diferentes eh, momentos y por diferentes climas también tienen como diferentes situaciones a resolver digamos no es lo mismo no tener agua en el sur que en el norte no sé si saben las temperaturas que se manejan en el norte si no idea ya, un sabrosos. salta corriente, claro, hace mucho sabrosos. calor sí. Entonces, te, te imaginas estar con 50 grados y sin agua uh -huh. o sin agua potable para poder tomar ahí hay como que tener algunas estrategias Bien, y ahí también llegaron ustedes a un programa que se llama Vida Líquida. Ellos trabajan sobre la cuestión de la concientización, sí que la gente sepa cuidar el agua, que no la tire. ¿sí? Hay, hay algunos trabajos interesantes, yo he visto por ahí algunas fotografías, por ejemplo, con un pibe de África que está tomando agua de una tapita, de, como si fuera una tapita de Coca-Cola. sí Y acá en Latinoamérica que hay gente que se tira el baldazo de agua encima. Y decís, uno está tirando y derrochando el agua... ...y el otro... ...ahí como... ...apena sobreviviendo... ...les pregunto a ustedes... ...a partir de todo esto que aprendieron... ...¿qué... ...qué cosas cambiaron ustedes con el uso del agua? ¿Empezaron a cambiar algo? Yo desde que empecé a, a investigar sobre el agua. Eh, yo de chiquita la verdad iba, iba tipo a tipo en colonias y me cuando me sobraba agua, tipo yo la tiraba así nomás y no sé cuánto. Y yo ahora cuando voy a colonia no la tiro más y le pregunto a mi amiga si quiere si quiere agua para no tirarla y no desperdiciarla, porque entiendo que ahora ahora entiendo que hay muchas personas que no, te, no pueden tener la posibilidad de tener agua potable. Y eso es un bien escaso. Aunque uno acceda fácilmente, hay gente que no puede acceder fácilmente. ¿Ustedes han visto, han empezado a cambiar algo de esto? No. Yo a veces cuando me lavaba los dientes, yo cuando me lavaba los dientes dejaba la canilla abierta casi siempre. Y ahora la empiezo a cerrar, así no gasto tanta agua que no necesito. Y a veces como cuando mi papá lava el auto, eh, como que le digo, en vez de usar toda así la manguera que la deje abierta, que utilice un balde o así... O es la manguera en un momento y después la cierra Como que no la derro Bien, son varios cambios, que son poquitos Parecen chicos, pero que la van sumando La idea de baldear las veredas Primero que una cosa es baldear con un balde otra cosa es baldear con la canilla abierta Y tirar y el agua La otra cuestión es la de las duchas Muchas veces se ducha Son duchas que no duran una hora y media O dos A veces, por ejemplo, mi hermano Se termina de bañar ...y como que dejo un poco el agua eh, eh, abierta... ...y pues yo siempre tengo que andar cerrando la canilla... ...¿qué edad tiene tu hermano? Tiene 16... ...es más grande... Sí. ...entonces tendríamos que empezar a trabajar... ...porque conciencia podría empezar a tener... ...¿sí? ...y aparte tiene que ver con esto también... ¿eh? ...saben que antes nadie nos decía que había que agua... ...entonces uno tenía como estas costumbres... ...y no se daba cuenta... ...en eso es muy importante... ...a partir que ustedes manejan esta información... ...que empecemos también a socializarla... ...a contarle a los demás... ...¿sí? A mamá, a papá, a los compañeros, a los hermanos... ...a recordar a los otros... ...cuando a los otros hermanos de una máquina... ...porque a veces uno tiene como estas prácticas incorporadas medio mal... ...¿sí? se si les ocurre alguna otra cosa... ...ya nos queda poco tiempo, por eso digo... ...y también se puede cuando te lavas las manos... Es que cerrar la canilla... ...claro, abrir, mojarse... ...cerrar un cachito, enjabonarse bien... ...y recién ahí volver a abrir para enjuagarse... ...y no tenerla abierta todo el tiempo... Bien, no sé bien cómo vamos de tiempo todavía Pero, ¿tenemos algo más de material? ¿Sí? Tenemos un tema musical ¿Sí? ¿Podemos volver? ¿Hacemos el tema musical? ¿Les parece? Algunos de ustedes me va a tener que ayudar a, a decir cuál es el tema musical Por favor, dígame cuál es el tema que se viene ¿Quién me lo presenta? Eh, tema musical This Bien, nosotros continuamos con la Libre después de esta música Tenemos algo de información útil y que me parece importantísimo compartirle a todos los oyentes. Así que, de a poco, si ustedes están ahí en el aire, tomen nota porque es importantísimo. Si en algún momento necesitan información, si tienen un problema con el agua en diferentes lugares del país, está bueno conocer estos datos. Así que para toda la comunidad de Radio Escuchas, por favor, tomen atención. Vamos a empezar a pasar algunos datos útiles para que todo el mundo pueda acceder a esta información o saber a dónde recurrir cuando tiene un conflicto con el agua. Atención técnica, 0800-321. Agua, todos los días a las 24 horas. Esto es de Vida Líquida, ¿sí? Donde ellos ayudan a ver cuestiones que son técnicas. tiene un número de teléfono o no? Atención vía email mail Consultenos a atenciónalusuario.com.ar La gente de AISA nos da aquí en Buenos Aires a todos, ¿sí? Vamos a decir de vuelta a ver si la gente puede anotar ese email ¿Cuál es el mail Atención al usuario arroga@aisa.com.ar. Bien, ¿qué más tenemos? Atención comercial 6333 agua lunes a viernes de 8 a 18 horas. ¿Qué? ¿Se Gestión telefónica de trámites. Consulte qué trámite puede hacer, qué consulte, qué trámites puede hacer desde aquí. Lunes a viernes de 8 a 18. Piensen en esto, ¿no? trámites que puede estar con el agua es cuando hay una pérdida en la calle. Cuando una vereda está perdiendo agua para arriba y está brotando y uno no sabe por qué, o si se te cortó el servicio de agua, ¿sí? Eso es importantísimo. De vuelta, digamos, entonces, ¿a dónde hay que llamar cuando pasan esas cosas? Centro de atención al usuario. Ubique el centro más cercano a tu, a tu domicilio desde aquí. Bien. Eso es para, para que también la gente pueda acceder por internet. Por eso es que tienen eh, la dirección de email mail ¿sí? ¿Tenemos algún otro dato más o ya no quedan más? ¿Sí? ¿Cuál? A ver. A ver pago telefónico 633 agua todos los días a las 24 horas eso cuando tenés deuda te cortaron el servicio importantísimo que más a ver estaciones met meteorológicas vea las condiciones mete meteorológicas del río de la Pia de la plata y la zona costera desde aquí bien Eso te puede acceder por internet, eso es bien interesante, si alguno tiene ganas en algún momento ponés estaciones meteorológicas y puedes ver si se vienen lluvias, si se vienen vientos, si hay sudestada y es muy importante, sí porque nos puede ayudar también para prepararnos, nosotros en Buenos Aires cuando tenemos lluvia nos pasan muchas cosas, como que se nos corta la luz, nos pasan varias cosas. ¿Hay algún dato más? No. Bien, chicos, eh, el programa de Vida Líquida es un programa de AISA, ¿sí? y es un programa que también las escuelas pueden pedir es importante, no es que estemos haciendo promoción, pero sí que nos parece necesario, porque es un derecho tener información a esto. Yo les voy a pedir que hagamos un esfuerzo. Si ustedes tuvieran que decirle a chicos, a compañeros, a desconocidos, a maestros que no son los maestros ustedes, y que a veces dicen, bueno, ¿para qué sirve hacer este trabajo de radio? ¿Para qué sirve que los chicos se pongan a hacer un proyecto como este, a buscar información? ¿Qué les dirían ustedes? ¿Sí? ¿Eh? ¿Para qué sirve hacer este tipo de trabajos? ¿Qué, qué se aprende? Creo que para concientizarnos Un poco más Sobre el cuidado del agua Para que no, no se acabe En un futuro y, y... Tá, bueno, Poder vivir mejor aparte sí. y Poder vivir todos bien sí. ¿sí? Si tuviera que decirle algo a los oyentes ¿Qué cosas habría que tener en cuenta? Ahora que ya sabemos todo esto del agua ¿Qué, qué les gustaría a chicos que son más chicos? Quizás que no, nunca habían escuchado nada de esto Que no derrochen el agua que cierren la canilla cuando se lavan los dientes y posteriormente la abren. Bien. Que cuiden el agua también. Que cuiden el agua. Que no la desperdicien. otra vez es, que para mí es muy importante, es que tengan en cuenta que no toda el agua es potable. No toda el agua se puede tomar, así que que cuidar mucho a los niños, a los bebés, a las mascotas, porque hay agua que no se puede tomar y hay agua que hay que cuidar mucho, que es la que se puede tomar, que es la potable, ¿sí? ¿Qué más? que no que no se contamineen más los ríos con, como, porque si no el agua que tomamos si sale de eso es como tomamos agua contaminada aunque se pase por el proceso de potabilización y aparte hay que averiguar hay que averiguar si el agua que nosotros accedemos a nuestro lugar es potable si ¿Sí? a los gobiernos también hay que decirle que los cuiden sí Piensen que en muchos lugares está siendo mal utilizado ese recurso, que nosotros tenemos mucho, pero si vos lo dejás que se ensucie con uraño, que se ensucie con plomo, después no sirve más. Chicos, ya llegamos casi al final. Ahora la voy a llamar a la seño. ¿Se puede acercar, por profe? Por favor. <ríe> por aquí. Sí, ustedes trabajaron. Eh, son muchos chicos, ¿no? ¿Cuántos son en total? En sexto grado, 19. 19, chicos. Sí, sí. A ver, eh, conclusiones así como para pensar de acá a futuro ¿Qué nos quedaría para trabajar con ellos? ¿Y qué cosas esperaríamos en siguientes años? Digo, a ver, si yo tuviera que decirle a una profesora que recién entra a la escuela mira vamos a hacer un proyecto Hay profes que te dicen, no, proyecto, los chicos, para que Si ¿Sí podemos dar la clase como siempre, así, yo hablo y ellos escriben eh, No, <risa> eh, los chicos eh, creo que hay que explotar el potencial que hay en ellos Eh, los chicos son sumamente inteligentes uh -huh. Y hay que trabajar para eso y con eso eh, Y en cuanto al, al tema del agua y a la contaminación Tomar conciencia de este recurso tan importante para la vida eh, Cuidarlo, evitar que las eh, industrias contaminan las aguas Cuidar nuestros ríos Tenemos un país riquísimo Hay que cuidarlo uh -huh. Y pedir a nuestros gobernantes que nos cuiden y nos protejan trabajar sobre esta perspectiva es fundamental que ustedes también sepan que tenemos derechos que ustedes como niños, niñas adolescentes, jóvenes y después como adultos también tienen derechos chicos, nos queda poco tiempo ya no vamos a escuchar un tema musical más sí eh, y, y, y solo para despedirnos entonces así que después veremos cuál es el tema musical les pido nombre y apellido de los que hicieron este bloque, compañera comience así nos despedimos Gabriela Callejo Sofía Diceo. Caterina Rossi. Bien. Vía Aina y Laura Marquetele Flava. Compañera. Flanca Di Premio. Adrián Estazo. Todos ellos son estudiantes del de sexto grado de la Escuela Rompehielos General San Martín. Y nosotros nos despedimos con algo de Los Piojos, ¿sí? Agua, suena así. Nosotros, hasta la semana que viene, que digamos... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Estaplausos es para ustedes, chicos. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo tenéis? Ries de la